Bien, por supuesto, tenemos inquietudes que nos acercan al arte y qué mejor que compartir la mirada que nos acerca Lola Bertolini cada semana acerca de arte callejero mayormente, es lo que nos convoca y la convoca. Buenas tardes, Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Con apetito, eso sí, con apetencias, porque estuvo muy buena la salida de la semana pasada, Lola. Y quiero, quiero saber más, quiero entender más y quiero pensar de, de otra manera las cosas. Ahora que por ahí, con tu información, voy entendiendo algunas cosas mejor. Bueno, me eh, Gracias. Bueno, hoy... Eh, quería proponer charlar un poco sobre el circo eh, Pero el circo más así como es el arte callejero Más que como el circo de carpa o de auditorio o teatro Que bueno, claramente quien puede armar un ruedo en la calle Lo puede armar en un auditorio Pero bueno, eh, ver el circo como el punto de encuentro también en la calle eh, La semana pasada hablábamos del trabajo en el faro y claramente to, eh, las artistas, los artistas que, que participan de, de actividades en los faros, que trabajan de eso, son artistas circenses, eh, el arte circense abarca, integra muchísimas ramas, ¿sí? es como una palabra súper amplia, eh, y lo que significa también todo, lo que significa es muy amplio. Entonces casi que no hay actividades que queden como por fuera de lo que es el arte civil. ¿sí? Sí, sí. Si querés montar un personaje que lo que haga es prender una motosierra y tallar un tronco en el medio de un espectáculo, eso vale. Entonces como que está en todos lados, y está buenísimo poder como... Eh, apreciarlo y, y aceptarlo y poder reproducirlo también, ¿por qué no? Eh, desde lo que vemos también, ¿no? Como todas estas artistas y artistas eh, que trabajan en los semáforos o en las plazas, en los parques, eh, donde podemos encontrar, bueno, eh, a payasos, payasas, acróbatas de suelo, aéreos, a bailarines, a saltarines a músiques, malabaristas, eh, a faquires, magos, ilusionistas, contorsionistas. Hay como muchísimas ramas que entran dentro de lo que puede ser un espectáculo de circo. Eh, y bueno, en muchos lugares, de, no sé si en todos, pero en muchísimos lugares del mundo se hacen eh, altos encuentros, que son convenciones, eh, festivales de circo donde se comparten charlas, talleres espectáculos donde la gente que asiste generalmente viaja ¿sí? porque no es algo que se da siempre en el mismo lugar y bueno, hay lugares que no tienen tanto acceso o posibilidad de generar esos encuentros entonces mucha de la gente que, que llega a ese encuentro ha hecho como un pequeño o largo viaje ¿no? para llegar hasta ese punto Entonces, son en encuentros nacionales o internacionales, donde la propuesta siempre es eh, llevar el intercambio, ¿no? A eh, artistas de otros lugares que puedan hacer un espectáculo, brindar talleres, ¿no? Como mover un poco el conocimiento y la, y la información, ¿no? Y en nuestra provincia, que estamos como en el medio de, de muchísimas cosas, pero... La verdad es que a las ramas de, del arte y sobre todo del arte callejero nunca se les ha como prestado mucha atención. Eh, las cuestiones que suceden suelen ser siempre reautogestionadas y, y está buenísimo y es magnífico que así sea. Eh, y bueno, entre todo eso tenemos como la suerte o la alegría de que en eh, nuestra provincia, en Santa Rosa y en General Pico, estén haciendo hace muchos años eh, estos encuentros en formato de festival, ¿sí? eh, donde se brindan talleres y espectáculos y se generan ¿no? ese intercambio. Eh, cosas que suceden, por ejemplo, en convenciones es que además de compartirse las charlas y los espectáculos, se comparte, por ejemplo, un cante, ¿sí? Eh, suele ser en un lugar alejado o... O en un espacio verde donde hay muchísimo espacio, donde se puede armar una carpa o, o se dispone de un salón muy grande para llevar adelante las actividades. Y eso es, es algo que hay lugares donde es difícil generarlo. Entonces, eh, acá lo que nos ofrece desde la autoorganización de los artistas existentes son festivales, que están buenísimos porque es esta, la posibilidad de tomar capacitaciones o de formarnos con gente de afuera se trae otra información, y de disfrutar de los espectáculos eh, que, bueno, siempre suelen ser como populares. Claro. Eh, que eso es algo que es importantísimo también. Lo, eh, Lola, eh, te, te interrumpo, pero eh, para uh, saber, eh, el, el año pasado no se pudo hacer, ¿no? Quedan, no. Quedaron pendientes estos encuentros. Eh, eh, sí. Y en, en el particular de La Pampa, ¿hay buena recepción? ¿Las municipalidades colaboran con algo para estos verdaderos eventos culturales que son autogestivos eh, prácticamente, sí. ¿no, Lola? Culturales y que deberían de ser siempre populares. Bueno, sabemos que en Santa Rosa, en los festivales del carnaval, hace muchísimos años que los municipales vienen siendo privatizados, menos hace un par de años que fue año de elecciones justamente que fue también un año en el cual no permitieron hacer un festival popular porque le pedían a la gente que organizaba que pague el seguro, el seguro eh, y cerraron eh, el carnaval popular con una fiesta del polaco, que vaya a saber qué tiene que ver con el carnaval. Pero desde la municipalidad, eh, según el lugar donde sea, se recibe cierto apoyo, eh, ya sea, no sé, no sé si económico justamente, o a veces facilitando o sin, ya el no, faculizar una actividad es un montón. No te digo que es una facilitación, eh, pero es un montón. Entonces hay lugares donde la municipalidad actúa de una forma, hay lugares donde la municipalidad actúa de otra. Pero hablando de la autogestión de los eventos y de que eso generalmente no sale de una propuesta municipal, siempre se impulsa desde otras pequeñas y grandes masas, en nuestra provincia tenemos como eh, esto, el agrado de tener dos altos festivales, que uno es en Santa Rosa, que se llama el Santa Risa, como bien muchísimas personas sabemos, porque este va a ser como su noveno festival. Eh, el año pasado no se pudo hacer en Santa Rosa, en general el, el festival Pico Ríos resolvió hacerlo vía internet, eh, online, presentando espectáculos y talleres de forma virtual y el Santa Risa lo va a llevar adelante ahora el fin de semana de abril, que es el fin de semana largo, del fin de semana santa, y como todos los años nos traen propuestas de talleres todos los días y de espectáculos también. A partir del jueves, viernes, sábado y domingo va a estar en el Santa Risa, en distintos lugares de la ciudad que está buenísimo, porque, al, bueno, por un lado siempre con esta te lo vas de popular, digamos. Claro, pasa que con esto de que siempre uno quiere que los festivales sean así como populares y accesibles para gran cantidad de gente, que haya mucha convocatoria, esta vez por cuestiones de protocolos, los lugares van a ser reducidos, eh, eso no es algo que depende de la organización de los artistas, sino de, de las cuestiones municipales o, o de protocolos que hay que llevar adelante, pero bueno, no deja de funcionar al no haber sucedido el año pasado, este fin de semana santa, eh, se va a estar haciendo el Santa Rita. Y eso sí, se hace en un montón de lugares, entonces como, se hacen en lugares como el 5000, en el Español, en el Molino, en la Casa del centenario donde ahí, bueno, eh, se ve que hay una organización un poco más acompañada desde el municipio al haber habilitado espacios para que se puedan hacer los espectáculos y los talleres muy bien, muy sí, bien pero no, ah, ah. no deja de ser una actividad hecha bastante autogestionadamente desde hace muchísimos años Claro, la idea tampoco es que eso, que eso no se pierda, por supuesto, Lola, porque por ahí la riqueza de estos eventos está en eso, ¿no es cierto? Sobre todo porque eh, todas estas artistas y estos artistas que se reúnen, que, que, se, que nos brindan estas posibilidades, vienen girando autogestivamente por el país, por distintos lugares también de la región, este, son sumamente entretenidos y además, bueno, eh, yo estaba pensando, Lola... Eh, comisiones vecinales, plazas de los barrios, eventos para distintas fechas que tienen que ver con el entretenimiento para niñas y niños en nuestras ciudades. Este, estaremos esperando que ocurran este año con un poquito más de frecuencia de lo, que se pudo, de lo que no pudimos disfrutar directamente el año pasado. Sí, que también en el disfrutar hay que tomar conciencia de que los artistas callejeres, los artistas circenses, los artistas en general... Eh, no lo hacemos, o sea, no recurrimos a, a nuestra forma de expresión sola y puramente por placer, sino también es nuestro trabajo. Entonces, durante todo un año eh, nuestras actividades fueron interrumpidas y eso hay que tenerlo en cuenta ahora que se vuelven a, a agilizar un montón de actividades. Tener en cuenta que hay eh, áreas, grandes áreas de la sociedad que se vieron muy afectadas porque para. ...ciertas personas de eh, los grandes poderes... ...como municipales, estatales, provinciales, nacionales... Eh, ...las artes escénicas, las artes callejeras... ...no son eh, algo que tenga que ver con la economía indispensable... ...de una sociedad, cuando en realidad muchísimas otras personas... ...vivimos, elegimos vivir de otra forma... ...y sabemos que eso no es así... ...así que estaría buenísimo socialmente... Eh, acompañar y, y aceptar la cantidad de, de riqueza que hay en los festejos populares, en las artes escénicas, callejeras y de todas las ramas que existen, ¿no? Claro. Este, Lola es además un derecho de todas y de todos, ¿eh? lo, lo del desarrollo cultural, no se puede pensar en una vida... Eh, bien completa sin que haya cultura, sin que haya este, entretenimiento. Está muy bueno cómo lo vamos abordando de, de tu mano, Lola, porque eh, hay una valoración permanente que vamos logrando de este, estos artistas que este, están a la vuelta de la esquina muchas veces o en la misma esquina de casa, y muchas veces hemos pasado por al lado, como si de, una, de un cartel o de una planta se tratara. Este, así que, bueno, viene muy bien poner en valor eh, a esta faena estrat estratégica y divertidísima en muchas oportunidades este, que nos convidan y, también entender que se trata de una fuente de laburo. Eh, no sé, Lola, si querés recordarnos eh, entonces cuál es la fecha para este próximo encuentro que va a estar dándose en Santa Rosa, este, pero por hoy ya estaríamos, eh. está muy buena la participación, Lola. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces la repito, eh, el Festival Santa Rosa eh, empieza el jueves primero con talleres. Los talleres son jueves, viernes, sábados y domingos, eh, y también hay funciones en distintos lugares de la ciudad durante el viernes, el sábado y el domingo. Muy bien, y la semana muy bien. Bueno, muchísimas gracias otra vez por el espacio. Por bueno, el espacio, Lola, gracias a vos y que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias. Bueno, buenísimo, porque viste de a poco, no te digo la normalidad, la normalidad, pero.